Este es el relato, esta es la ruta que nos hemos marcado en Canal Surradio un año después. Y ahora continuamos mirando al almanaque con Natalia Barnés. 26 de febrero, primer caso en Andalucía, en Sevilla. Da positivo el único paciente sospechoso en la comunidad aunque hay otros ocho posibles es un hombre de 62 años que cuando trasciende la noticia ya está aislado en el hospital virgen del rocío de sevilla no ha viajado a italia desde donde hasta ahora habían importado el virus otros nueve infectados en españa por lo que este es el primer caso de contagio local en españa inmaculada salcedo del servicio andaluz de salud Alarma no debe de haber, alerta permanente, por supuesto. Hay otras dos personas aisladas en el hospital Macarena de Sevilla. La Junta lanza un mensaje de tranquilidad y asegura que Andalucía está preparada para hacer frente a los posibles casos de COVID en toda la comunidad. Un día como el de hoy, de hace un año, comenzó un tiempo de nuestras vidas que ya jamás olvidaremos. El virus, el confinamiento, los contagiados, las pruebas, las PCRs. Pero en paralelo a todos estos términos están, estamos las personas. La víctima de esta pandemia es el ser humano, el hombre, la especie humana que por un lado o por otro ha visto como la vida le cambiaba de manera radical. Y en Andalucía, en España, el colectivo que en principio se vio especialmente golpeado fue el de las personas mayores, especialmente aquellos que estaban viviendo en residencias, en asilos, Casi 30.000 ancianos han fallecido en estos centros en todo el país. Otros miles han sufrido un mal que mata lentamente, el mal de la soledad. Un año después, así fue el drama de la residencia. Es el informe de Charo Jiménez. Voy a e n c e r r a d a un año y sigo encerrada porque me da miedo de salir. Y es muy penoso de estar aquí sola y sin saber lo que puede ocurrir. Y no ve a mi familia, no ve a mis niños, no, no ve a amigos, no ve a nadie. Nada más que en la ventana ve los árboles. ...así Llevamos un año. Chari, que vive en una residencia de la provincia de Sevilla, un año después todavía no puede salir a la calle. La soledad duele. Un año. Y esta esta circunstancia no se puede aguantar. Porque los nervios los tenemos ya todos de punta. Esto es imposible de no ver la calle, que te dé el sol, que e t dé el aire. No se sabe cuándo esto va a acabar. Tenemos ya mis manes y una a n á l i s i y ha salido falta de sol. Salud recuerda lo difícil que fue para ella cuando al principio sus hijos le dejaban la compra en la puerta y no podía abrazarlos. Venían a traernos la compra y del ascensor no pasaban. Súper protegidos siempre, pues claro. Al principio no, porque no se sabía todavía hasta que no hubo mascarilla y tal. Era guante, s se ponía un esterillo. con agua con lejía para los pies y demás. Fina ha vivido una de las experiencias más duras. Yo lo peor que yo he pasado de la pandemia es que mi hermana se murió y no la pude ver. Y luego ya la vi porque ella, las enfermeras le pusieron un vídeo y, y me llamó y la vi en la cama. Y me dijo que me quería mucho. Y ya pues me conformé un poco, pero estuvo, no pudimos v e r ninguno de cinco hermanas que tiene, no pudimos verla ninguna. Porque no nos dejaban pasar ni a su marido, ni a su hijo, ni a nadie. Y esto está siendo muy duro para todos. Porque estamos todos con miedo. Ahora esta pesadilla empieza a terminarse y los mayores empiezan a salir. Ahora vamos a comer c h u r r o n o eso vamos a tomar un chocoladito con c h u r r o no a h í va. es que lleva mucho tiempo sin poder salir a e l l o s les viene muy bien das un paseo contentísima vamos yo cuando esta mañana me lo han dicho las niñas he pegado un grito <risa> de alegría por supuesto pues hoy vamos a dar un paseito por la avenida v e l o s escaparate, que si hay algo que le interesa a la niña, pues lo dejamos apartado. Las vacunas permiten que en algunos centros se empiece a salir a la calle. Rafael Pareja, director de la residencia Eliópolis. Pero desde luego que estamos mucho más, en fin, el efecto de la inmunización está claro también que es en, el, en la mayor tranquilidad interior. Aunque el énfasis ahora mismo tiene que ser que sigamos manteniendo muchas medidas de prevención, porque todos vamos a seguir teniendo cuidado para que no haya una cuarta ola, pero desde luego con mucha más tranquilidad. Y bueno, pues por ejemplo el tema de salidas de los residentes, que ya se está produciendo、eh, todos los días, pueden salir unas horas. Se abre ahora una puerta a la esperanza. José Repiso, buenos días. Muy buenos días. Estamos hablando con el director general de cuidados sociosanitarios de la Junta de Andalucía. ¿Cuándo fue la primera vez que usted piensa que eso del coronavirus estaba llegando a las residencias de ancianos? Estamos hablando de los primeros días de marzo, cuando empezamos a, a pues, las noticias que nos llegaban era que la s residencia donde íbamos a tener más problemas. Ahí fue cuando montamos los, unos, unos equipos、oh, de, de la enfermera gestora de casos, un, un referente provincial, que a su vez、eh, empezamos a testar cada una de las residencias. Era algo que desde la Consejería de Salud, pues, la verdad que no lo teníamos、eh, perfectamente ido a n a d o porque las competencias en ese momento recaían sobre la Consejería de Igualdad. Y、eh, lo primero que, la primera decisión que tomamos era、ah, poder testar. Montamos una plataforma online de manera que pudiéramos empezar a tener datos Eh, Diarios de qué estaba pasando en la residencia. Estamos hablando del día 2, 3, 4 de marzo. Esos días empiezan a darse cuenta que el COVID va a afectar a la residencia, pero imaginaban que iba a ser tanto, José. Sin duda que no. Vamos, yo creo que en aquellos días nadie nos esperábamos este año en todos los aspectos: d el aspecto económico, la residencia, el aspecto de salud, de, de, de mortalidad que hemos tenido, por desgracia. ¿no? Nadie nos esperábamos lo que, lo que después nos ha llegado. ¿no? Hubo un momento en el que desde la consejería se echaron. persianas de hierro a todas las residencias de ancianos efectivamente estábamos hablando incluso antes del estado de alarma ya prohibimos la, la salida y las visitas、eh, yo recuerdo por ejemplo el día 19 y 19 de marzo que, que vamos que clausuramos que tomamos intervenimos de alguna manera、eh, la primera residencia de mayores、eh, Yo r era c u e d o que r mi salto n ¿no? u anécdota a que bueno que al final me hizo ese, ese jueves 19 Está, está en la provincia de Cádiz, n o viendo una residencia y tomamos la decisión de bueno, intervenirla, de trasladar a, a los mayores a un, una residencia de tiempo libre. En fin, fueron días bastante convulsos de, de, de, de no tener tiempo prácticamente a, a pensar, sino de tener que tomar decisiones rápido, porque en v e r d a d que lo que nos estábamos jugando era la salud de muchos mayores. ¿no? ¿Qué n o es lo que nunca se le va a olvidar de este año, José? Bueno, yo he pasado momentos personales muy, muy complicados, muy complicados, desde ya les digo, desde principios de marzo, cuando prácticamente a diario nos daban las estadísticas de mortalidad y uno, la evidencia en ese momento y, y, y bueno, los medios que teníamos, pues el conocimiento de la enfermedad era muy limitado y uno, pues bueno, al final tiene la conciencia de que ha hecho todo lo que. Lo que estaba en su mano. Para terminar, mirando quizás al, a un horizonte mejor,、eh, por lo general la población mayor de Andalucía empieza a estar o inmunizada o, o ya vacunada. n o Hay sectores n o que, que van a empezar a estarlo a partir de ahora, pero、eh, como en un año José Repiso ha cambiado absolutamente todo. ¿no? Efectivamente, un año ha cambiado todo. Hoy por hoy solamente tenemos tres personas mayores p o s i t i v a en todas las residencias de mayores de Andalucía. Bueno, después de lo que hemos vivido, ¿no? pues、creo que, que, que esa tranquilidad que nos d a la vacuna, esa tranquilidad que se le da a los propios mayores y esa tranquilidad que nos da a los familiares, hay que mandar un mensaje optimista a la sociedad de que la vacuna está funcionando, que en el caso de las residencias de mayores, que fueron las primeras, que las primeras personas que se vacunaron allá por, por diciembre, e 27 de diciembre del año pasado, y que hoy por hoy, ya les digo, casi. 45.000 personas, solamente hay tres personas positivas. ¿no? Nos quedamos con esa esperanza y con esa cifra. Gracias, José Repiso, director general de Cuidados Socios a n i t a r i o s de la Junta. Buenos días. Muy buenos días y muchísimas gracias. Esa es la cifra de la esperanza. De las 45.000 personas que hay en residencia, solo tres se encuentran. afectadas o contagiadas por el coronavirus las 11 y 11 también es la hora de los oyentes maite chacón pues estamos recibiendo muchos mensajes fran de todo tipo hay que seleccionar ahí porque hay historias que se repiten por ejemplo la soledad hay mucha gente que se queja de que este año lo que más va a recordar en toda su vida lo que no se v a de lo que no se va a olvidar nunca es de los periodos que ha pasado en soledad Estamos recibiendo también mensajes de profesionales, por ejemplo, una maestra. Buenos días, Jesús, buenos días, Andalucía, enhorabuena por este programa. Mira, para mí el confinamiento, soy maestra y la verdad que supuso un caos al principio, porque no sabíamos cómo, cómo meterle mano a esto de las clases online y este cambio metodológico que se nos imponía en este momento. y bueno eso con respecto a mi trabajo pero con respecto a mi vida personal la verdad que uf, un agobio subía y bajaba las escaleras del piso no sabía qué hacer ponía los vídeos estos de hacer deporte y bueno me di de alta en netflix así que empecé a ver al ver a ver alguna alguna serie interesante Buenos días Jesús, te llamo desde c á d i z Mi imagen que no se me olvida es el 28 de febrero que se celebró aquí una gala de carnaval en el Paseo Marítimo y estábamos sentados en los polletes de la playa y pasaron dos chicos con una pantalla, mascarilla y dijimos, mira eso, qué adelantados van sin saber que en 15 días en lo que nos íbamos a ver involucrado nosotros. Y mi segunda imagen es que vivo muy cerquita del hospital. Y ver las luces intermitentes con los móviles desde mi terraza, a la vez que los vecinos aplaudimos, eso no se me va a olvidar jamás. Bueno, estamos recibiendo también mensajes de Twitter en, en el hashtag unaño14mcanalsurradio. Ahí estamos recibiendo algunos mensajes muy curiosos. Por ejemplo, uno que, un mensaje que nos ha llegado desde Francia. Fran, que nos dice durante este año interminable, La mejor riqueza ha sido comunicar a diario con vosotros a través de diversos programas. Algo atípico, vivir entre dos idiomas. Habéis sido los protagonistas de mi existencia, oyentes y organizadores de programas. Feliz domingo. Y nos dice bonjour, bonjour, porque nos escribe desde Francia. Bonjour, y sí, Canal Sur Radio. <risa> El paisaje de la Esperanza es hoy una residencia de ancianos donde ya las personas residentes pueden salir a pasear con sus familiares, Algo tan distinto a lo que pasaba hace solo una semana. Jerónimo Mingorance con la unidad móvil de Canal Sur Radio se encuentra d ó n d e Jerónimo. Buenos días. Buenos días, Fran. Buenos días a toda la audiencia. Pues estoy en la puerta de la residencia、eh, Eliópoli, s en la ciudad de Sevilla,、eh, junto al Campo e l b e t i s junto a, al barrio de Eliópoli, s aquí a la avenida de la Reina Mercedes. Estoy en una residencia donde hay、eh, 150 residentes, todos están vacunados. y por la por la excepcionalidad de, de la pandemia hay 152 empleados、eh, las cosas que hacer la hora diferente obviamente a las 9 de la mañana han desayunado la, la mayoría en su habitación de forma individual y a las 10 ha comenzado la salida y desde que estoy aquí e esta mañana que he llegado pues, pues eso sobre las 10 estoy viendo c ó m o entra c ó m o s a l e muchos familiares que vienen a recoger a, a, a, a las personas que tienen dentro、y、tengo aquí una, una pareja que viene de b o y l l o s del condado buenos días buenos días jesús a, a dar una vuelta a mamá no s、sí, y a sacarlo un poquito que hace bueno y que se va a seguir ese i r é qué alegría porque a, hasta febrero no podía ir sacarlo no podía s venir ¿no? no no no, el año pasado pudimos ver un poquito en verano y, y poco más y、no. ahora desde febrero para acá es la segunda vez que viene n o s í bueno y, y tengo aquí a esta señora que, que, eh, eh, que se llama f r a n sabe se llama, cómo se llama cómo se llama usted j e r ó n i m a es mi tocaya se llama j e r ó n i m a qué edad tiene usted j e r ó n i m a A años, dilo nomás. ¿Cuántos tiene? e cuántos años tiene 93 no se quite año tiene 96 se está quitando año pero bueno pues muchas gracias no os molesto más、eh, decirte f r a n que la, las salidas en esta residencia son de 10 a 1 del mediodía por la mañana y por la tarde de 4 y media a 7 y media tengo aquí a rafael pareja que es el director de este centro una preguntita rápida、eh, después de todo este año mira atrás q u é tiene en la cabeza Bueno, de este año lo que más recuerdo, aparte de la tensión inicial y la situación que tenemos, es cómo hemos abordado este en equipo. La sensación de colaboración entre los residentes y los trabajadores, porque esto es, estamos todos en el mismo barco y si no colaboramos todos la cosa no sale.、Uh -huh. Pues la cosa está saliendo, Fran, como te digo, y decirte una cosita nada más que me comentaban a t e una residente que ella ha pedido salir esta tarde de, de cuatro y media a siete y media y ha informado al director porque quiere ir a la Basílica de la Macarena y cogerá su autobús para ir para allá. Creía Quería q u e ir al partido, al d e r b i que se celebra esta tarde también. n ¿no? O a lo mejor va a la Macarena a pedirle por su equipo, que no le hemos querido <risas> preguntar q u e iba. Gracias j e r ó n i m o Mingorance con la unidad、a、móvil、vosotros. de Canal Su Radio. r 11 y 16 minutos de la mañana. Un año de la pandemia. Ahora el enfoque sobre el ser humano. ¿Cómo nos afectó a todos? Especial Informativo, un año del estado de alarma. Un programa de los servicios informativos de Canal Su r Radio y Radio Andalucía Información.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 Entra ya en cofidis.es. Cofidis para volver cuenta con nosotros. Especial informativo, un año del estado de alarma. Con Fran López de Paz. Canal Sur Radio. Asomada la ventana, veo la plaza desierta. Solo el viento que se aburre, mueve algunas hojas secas, no hay canciones. No. Buenos días familia. Yo recuerdo de ese año, estaba trabajando ese mismo día que hoy estoy trabajando. Trabajo en el sector de ayuda a domicilio de un pueblo de las Araces y recuerdo que mi jefa nos reunió a todas, la coordinadora, y de cuarenta y tantas que somos c o g i ó a siete, una de ellas f u i yo, y empezó un, un estrés, una angustia, unos protocolos, mucha angustia.、Eh, me di cuenta de que no somos nadie, hoy estamos y mañana no, que muchas familias le hacía falta nuestra ayuda, la cual han tenido. Y a ver si esto acaba pronto y volvemos a la vida cotidiana, normal, como antes. Un besito, muchas gracias por todo. Entonces me seco los ojos. Les esperamos en nuestro teléfono 670-940-200. En las antípodas de los mayores está la juventud. Hace un año los chavales se tuvieron que meter en casa durante más de dos meses para estudiar, para convivir, para esperar. La calle, los amigos, los novios, las novias, todo lo cotidiano empezó a ser inalcanzable. A muchos chavales el virus les ha robado un año de vida. Es el reportaje de Mariló Rico. El 14 de marzo de 2020 es un día marcado en la memoria de todos y también en la de nuestra juventud. Los recuerdos de ese día se agolpan sin pensar. Y estamos pendientes, de, más que nada, de saber cómo nos iba a afectar en nuestro día a día, en si vamos A poder salir si vamos si teníamos que tener más miedo menos miedo pero hombre no sale a la calle no va tu familia a verlo todo el mundo por detrás de una pantalla tal pues al final es como tan cortado todo viendo las noticias y hablando con mi padre por whatsapp para ver qué íbamos a hacer vamos a hacer la maleta corriendo metí cosas que no tenía ni idea de q u é había metido en la maleta y vamos a salir prácticamente corriendo Se abría un nuevo tiempo de miedo, de incertidumbre, de no poder reunirte con los tuyos, con los amigos, no poder concentrarte para estudiar o directamente perder el empleo cuando acabas de iniciarte en el mercado laboral. p o r e l dinero también porque he estado casi un año sin trabajo que no puede salir de los amigos de todo lo otro la familia también mis abuelos que no los puedo besar ni, ni abrazar ni nada y académicamente rendí porque no me quedaba otra pero bastante estresante mucho yo siento que he aprendido muchísimos menos pero vamos muchísimo vamos incalculable El paro juvenil en Andalucía supera el 50%. Algunos creen que se tendrán que ir fuera a trabajar y otros piden oportunidades. Es mucho más complicado ahora buscar trabajo, que te a c e p t e n Es bastante complejo en plan e c o n t r a r trabajo con nochada e d porque también te piden una experiencia que por la edad que tienes evidentemente no, no puedes tener. Por ejemplo, yo mi expectativa es que acabo en, en junio y en septiembre irme, irme fuera a encontrar trabajo porque creo que aquí va a ser bastante complicado. No está dentro de mis expectativas que la en andalucía Ay, yo quiero tener la esperanza de poder encontrar trabajo y de decir si no tengo si no estoy trabajando no es porque no, no le haya puesto empeño Ahora con más calma y con el convencimiento de que lo peor de la pandemia haya pasado, nuestros jóvenes no se resignan, miran al futuro con optimismo y creen que de esta crisis saldrán fortalecidos. No me visualizo terminando en paro y, y tal, ¿sabes? Tengo como muchas ganas de buscar algo y creo que si al final lo buscas y te esfuerzas por encontrarlo, lo encuentras. Las circunstancias que estamos viviendo van a hacer una mella en nosotros y vamos a tener una capacidad de. Resiliencia, creo que está bien dicho. Deja que esto vuelva a la normalidad. Deja que acabemos carreras, máster, e s cursos, inglés, francés, idioma en general. Deja que acabemos y vais a ver el potencial que tenemos. Ahora, eso sí es verdad. Para eso se nos tiene que dar la oportunidad. Un año de juventud perdida. El virus se nos metió en casa, cerró fábricas, tiendas, negocios. El virus acabó con la vida laboral de decenas de miles de personas, alimentando de pobreza a personas que no tenían entre sus planes, por ejemplo, tener que acudir a un comedor social o a cáritas a pedir alimento. COVID también ha sido sinónimo de pobreza y además de mucha. El informe lo firma Beatriz Galeano. La pandemia nos ha abierto los ojos ante una realidad escondida, la de miles de personas con trabajos precarios, sin contrato y sin ninguna protección. Iba e c h á n d o m e pues me salía para fregar una cocina, pues ahí iba yo, me salía para fregar un cuarto de baño, pues ahí iba yo. Pero、mmm, ante esta situación, pues claro, ya no puedo ir a ninguna casa que me llame para fregar una cocina, ni fregar un cuarto de baño, ya no tengo ningún tipo de ingreso. la radio se ha llenado de historias como estas pues nada los niños me preguntan mami vas a comer y le digo no come ustedes que yo después comeré y nada ellos comen y si tengo pan pues como pan y si no pues me, me hago una tortilla o miro a ver qué hay por allí para comer hemos o... puesto nuestros micrófonos para conocer sus vidas durante este mes sobre todo a ver h a h a b i d otras o veces también pero durante este mes sobre todo ha habido veces que mi s hijo s se han levantado y Yo no he tenido leche para que desayunaran. O he tenido que salir y decirle a la vecina, dame un vasito de leche y compartirlo para los dos y echar un poquito de agua. Y nos ha sorprendido la dureza de su día a día. Y que de pronto pues, se ven sin recursos económicos para pa comer. Vamos, ya no, es, ya no hablo de paga-factura, que por supuesto eso ya ni se contempla. No puedes ir a limpia r casa, que yo iba por una empresa, la Hermandad del Inmaculado, que gracias a ellos que nos dan dos menú s diarios. Mi niño no está comiendo. Entonces, cuando te ves obligada a lo que no has hecho en la vida, irte a casas de v e c i n a a pedirle, por favor, dame una caja de leche que no tengo y que no sé dónde dirigirme, que no sé moverme, porque en la vida me he visto en esta situación. Nosotros intentábamos con esos menús estirarlo. Si al niño le sobra un poco del primero, un poco del segundo, pues ahí es donde comemos. Hoy el menú es. Eh, unas patatas a l i ñ a d a s de patatas cocidas solo 60 después lleva 5 kilos de pimiento 5 kilos de cebolla filetes de pollo estamos haciendo unos 45 50 kilos de filete s de pollo al horno los comedores bueno, sociales veis, no dan abasto durante toda la semana tenemos、eh, aumentado aumentado bastante considerablemente Pero lo que es el sábado y el domingo es que lo duplicamos. ¿Por qué los pobres se han multiplicado? Hay mucha más gente. Ahí también se ha notado un incremento importantísimo de familias que están ahora mismo pasando mucha necesidad. Ha pasado un año y como agua en el aceite, la pobreza se sigue extendiendo yo comiendo porque las vecinas me están ayudando mi suerte es de 500 euros mi marido está en paro no tiene ninguna ayuda siempre he tenido incluso y el sí, doctor, está a día de hoy trabajando porque yo había trabajado cuidando a una persona mayor son gente conocida、la、del cual, barrio parece,、sí. o mañana vengo y te lo pago cuando cobre te lo pago y... sí, sí que hay no, necesidad necesidad y mucha. son los otros sonidos de otras vidas marcadas también por el coronavirus Especial Informativo Un Año del Estado de Alarma. Un programa de los servicios informativos de Canal Sur Radio y Radio Andalucía Información. Con Fran López de Paz. Ahora que el abrazo se demora, que la vida nos partió por la mitad. Buenos días, familia. Para mí el resumen de este año es la soledad. Días antes de que se declarara el estado de, de emergencia, o como queramos llamarlo, de que nos confinaran, y por prescripción médica tuve que, que recluirme, porque era el cuidador principal y vivía únicamente con una persona de alto riesgo, una persona dependiente. Yo también soy, era, soy de alto riesgo. El médico de cabecera me avisó y me dijo que, por favor, si... si quería cuidarla, a mi madre, Pues que antes incluso de que se declarara ya estaba preparándose, pues me encerrara con ella y evitara todo contacto. e s t e programa también lo hace usted. Su micrófono está en el 6 7 9 4 0 2 0 0 a través de una nota de WhatsApp en el recorrido por nuestra Andalucía, Córdoba. Tal día como el de hoy hace un año se suspendió su Semana Santa. Y se adivinaba que nos quedaríamos sin el mes de mayo, sin las cruces, sin los patios. Córdoba callada. El menor de los machados nunca supo lo premonitorio que fue su verso. Informa Antonio Postigo. La imagen del entorno de la mezquita catedral completamente vacío y el silencio a su alrededor frente al bullicio y la mezcla habitual de idiomas son una de las imágenes icónicas y tristes de estos últimos 12 meses en Córdoba. Rompía marzo y Córdoba veía truncada sus meses más grandes, ni Semana Santa, Cata del Vino, Romerías, Cruces, patios o feria. Adiós a las semanas de mayor alegría, pero también De inyección económica para el turismo en una capital tan dependiente del sector servicios. La característica que tiene el casco histórico de Córdoba es tan sumamente peculiar, porque es que encima no tiene vecinos. Otros cascos históricos andaluces están tirando adelante, porque los propios vecinos están retroalimentando dichos comercios. Córdoba y sus sanatorios fueron algunos de los destinos de decenas de muertos que no podían ser incinerados en Madrid. La incertidumbre total. Aunque si los hospitales están desbordados como en otras partes del país, comenzó a dar paso a las certezas de las muertes cercanas en pueblos como b e l m e z donde se registró la primera muerte en la provincia cordobesa, pero también en la capital, Donde perdía la vida Manuel Barragán, el primer sanitario fallecido en Andalucía. Yo había ingresado, había i entró r e d Casi t m e e ...bueno, e n t u en la c o al el i mismo o m a tiempo que veíamos imágenes sorprendentes, como militares y tractores o drones desinfectando las calles vacías, la pandemia comenzó a golpear el bolsillo de muchos cordobeses. En las semanas de mayor angustias, con falta de geles, mascarillas o respiradores, Pero también de pruebas para detectar el COVID emergieron empresas cordobesas como Canvas, fabricante de reactivos para las PCR, o la industria del frío en Lucena, que reorientó su producción para construir materiales de protección, respiradores y maquinarias para la conservación de las vacunas. De tantas cosas que nos quitó la pandemia, una fue no poder despedir a Julio Anguita cuando comenzábamos la primera desescalada. Semanas duró el respiro de sentir que habíamos vencido a la pandemia. Lo recordaban casos mediáticos como el brote de la fiesta del Príncipe Belga, pero también brotes en fiestas y discotecas. Tras el respiro del verano y mientras se avecinaba la segunda ola, llegaron buenas noticias. A comienzos de septiembre, un estudio cordobés, luego replicado con éxito en hospitales españoles y británicos, demostraba los beneficios del tratamiento con calcifediol. Con los datos que tenemos, que empiezan a ser ya potentes, es eficaz y todo eso lo convierte en eficiente. Mejoraban los tratamientos y hasta se pudo vivir un puente de octubre con gran cantidad de turistas al abrigo de la fiesta de los patios, retrasada desde el mes de mayo. Con la esperanza de la llegada de las vacunas tuvimos que conformarnos con ver a los Reyes Magos en globo. No fue cosa de los Reyes ni del gordo de la lotería, pero a comienzos de febrero llegaba uno de los pocos días en los que los titulares fueron Acá parados por Buenas Noticias, la concesión de la base logística del ejército a Córdoba y sus 2.000 empleos asociados, uno de los motivos para pensar con optimismo y dejar atrás un año de pesadilla. Córdoba, callada. El ser humano ha estado en la diana del virus y también toda su creación, la cultura, Los deportes, las artes, el virus arrasó con todo. En ello se va a fijar en la próxima media hora Jesús v i g o r r e Pues vamos a ello. Especial Informativo, un año del estado de alarma. Un programa de los servicios informativos de Canal Sur Radio y Radio Andalucía Información. Sevilla. Canal Sur Radio.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 じゃあ、じゃあ、じゃ v e n i d o al autoconsumo Dimarsa.es Purificar el aire es hoy en día una prioridad, como también lo es sentirse a gusto en casa. Mundo Clima te ofrece las dos cosas en una. El split de pared Mundo Clima H10X, el primer aire acondicionado con purificación de aire que te da el máximo confort, súper silencioso y de alta eficiencia energética. Si quieres el mejor aire acondicionado, pide Mundo Clima a tu instalador. Mundo Clima, el aire que te cuida. Especial Informativo, un año del estado de alarma. Un programa de los servicios informativos de Canal s u r r a d i o y Radio Andalucía Información. Con Jesús b i g o t a 14 de marzo, vamos a centrarnos ahora en el mundo de la cultura, pero antes, la cronología de los hechos. Todo quedó algo más claro y algo más desconcertante a la vez cuando la OMS declaró el estado de pandemia en todo el mundo. El 11 de marzo de 2020. 11 de marzo. La Organización Mundial de la Salud declara la pandemia. El director general del Organismo Internacional, t e d r o s a d h a n o m anuncia con gesto aterrado que una nueva enfermedad por coronavirus al que han llamado COVID-19 puede caracterizarse ya como una pandemia. Vertigo s s m で、nunca antes habíamos visto una pandemia provocada por un coronavirus y nunca antes hemos visto una pandemia que pueda ser controlada、e se se。 Enfermedad epidémica que se extiende a muchos países y que ataca a casi todos los individuos. Buenos días, Andalucía.、Eh, para mí, y como responsable de una c á r i t a s de Córdoba, lo que jamás podré olvidar es cómo nos recibieron una cola interminable de personas, un domingo soleado, y nos recibieron con palmas. Y lo que íbamos a entregar no era otra cosa que un t a p e l de lentejas y un t a p e l de estofado. Una imagen que hablaba por sí sola. Buenos días. Gracias por compartir sus testimonios, un domingo soleado, Como el que hoy hace en toda Andalucía, al que se refería esta trabajadora voluntaria de Cáritas. Sus sentimientos, sus impresiones de un año del estado de alarma en el 670-940-200. Ahí nos cuentan ustedes lo que quieran compartir con nosotros. También la pandemia afectó a nuestra manera de hablar. En la conversación habitual introdujimos palabras que hasta el momento nos eran desconocidas, como nos recuerda ahora Beatriz Almeda. i Nunca antes palabras corrientes y molientes habían estado tan cargadas de emoción. Balcón, aplauso, sanitarios, enfermeras, ancianos, residencias, fallecidos, despedida. Desde hace un año hablamos distinto. La primera palabra que irrumpió en nuestro vocabulario fue coronavirus a finales de 2019. Enseguida llegó el nombre de la enfermedad, en inglés, el COVID o la COVID que tanto monta. Y con fecha exacta, 11 de marzo de 2020, la OMS puso en boca de todos COVID-19 can be characterized as a pandemic. Pandemia, más que una epidemia. Palabra de origen griego, pan significa todo. Dem, enfermedad, la enfermedad que nos afecta a todos. Ojo que pandemia global o mundial es una redundancia. Si es pandemia, es planetaria. Otra palabra con fecha, confinamiento, 14 de marzo de 2020. El heroísmo consiste también en lavarse las manos, en quedarse en casa y en protegerse a uno mismo para proteger al conjunto de la ciudadanía. Del uno al otro confín nos confinamos y aprendimos a teletrabajar, otro prefijo griego, teledistancia. Un matrimonio este, teletrabajo, que se antoja duradero. Junto a cultismos latinos y griegos brotaron los neologismos, palabras de nueva creación. Algunas necesitan explicación, como infodemia. La aclaración es de la poeta Carmen Camacho. Infodemia, epidemia de noticias y datos. La sobreinformación continua puede provocar ansiedad, desánimo, estados depresivos, pensamientos recurrentes, falta de concentración e insomnio. Esta pandemia provoca infodemia. Y también aguza la imaginación. Hemos creado coronababies, confitamiento, cuarentena o el recurrente covidiota. El covidiota es el licenciado en virología por la Universidad de Twitter. Son los listos que propagan bulos, el que trinca mascarillas de hospitales, el listo que alquila a l perro. O esta inmunidad particular con cuño propio es de Clara Grima. Matemática. Yo le llamo inmunidad de p i e d r a cuando se vacunan los que no se tienen que vacunar, los que se cuelan. <risa> Esa es la inmunidad de p i e d r a pero ahora en serio inmunidad... Términos matemáticos hemos usado atutiplen, tasa, incidencia, número, cifra y acrónimos y siglas como nunca. EPI, UCI, ERTE, PCR. Han sido voces cotidianas duelo, miedo, incertidumbre, paro, despido, desempleo, protestas, ayudas. Y la resucitada crisis. Estamos haciendo frente a una crisis nueva y distinta, sin precedentes. La esperanza está hoy en la voz vacuna, pero no saldremos de este brete sin casarla con un sustantivo y un adjetivo. Solidaridad mundial. Sin vacunas para todos no silenciaremos las voces virus, contagio, mascarilla o enfermedad. Todo un glosario de términos para olvidar. ¿Y cómo han vivido esta situación los intelectuales, los pensadores de nuestro país, los escritores? Emilio Lledó, un sabio, escritor, filósofo, miembro de la Real Academia, que ya vivió de niño algo excepcional como la guerra civil, está hoy con nosotros emilio yedo buenos días muy buenos días q u é tal está bueno pues bien personalmente bien lo que p a s c e cuando uno dice buenos días hay que decirlo con cierto con cierta prevención porque son en realidad días malos días tristes no、y、eso es eso es preocupante pero en fin hay que tener esperanza y hay que esperar siempre A salir.、Sí. El mundo es posibilidad y por lo tanto lo posible es lo que, lo que tiene dentro de sí esa, esa fruta maravillosa de la vida que es la esperanza. Se cumple ahora el estado de alarma un año. ¿Qué huella, qué recuerdo es el que más vivo o qué sensación es la que más le ha marcado? Pues mira,、eh, es difícil así improvisártelo, pero te diré que. Tengo la sensación de que me han robado un año de la vida. ¿Eh? Eh, y eso, o sea, pero no es solo una metáfora, fíjate. Me, me han quitado como si hubiera. Ob... hubiera desaparecido este año. Todos,、eh, el recuerdo de los años、eh, que han pasado sin COVID, sin, sin, sin el coágulo de, de, también de, de esta realidad, pues、eh, lo recordamos, o, o partes de ellos no lo recordamos, pero en fin, digamos los años que estoy evitando decir la, el adjetivo normal, ¿no? pero los. Los años, digamos, normales. Pero este año es como si me lo hubieran robado entero. No tengo memoria. No me interesa casi. Mejor dicho, no puedo eh, saber eh, fuera de este año eh, algo eh, que realmente me hubiera impresionado. Eso sí, hay algo que sí me ha impresionado en esa pérdida de la vida, que es que. que, que Qué bueno que sin, sin violencia, como fueron las guerras, que, que son feroces, pero tenemos un recuerdo de, de, de ella y yo recuerdo todavía los bombardeos eh, eh, en Vicalor, cuando el, los maestros nos echaban a, al campo, a las eras. Para que allí nos tuviéramos más protegidos, puesto que era peor estar sufriendo un bombardeo en un edificio. n o y, y bueno, yo he visto todo eso y he visto、eh, la violencia, pero esta violencia extraña,、eh, inexistente aparentemente, y que de pronto se ha metido en nuestras conciencias, esto me parece terrible. Y yo no he vivido nada, y con los años que tengo, parecido, a pesar de la guerra, de la monstruosa guerra civil. ¿No? Ah. Que viví y de la que tengo recuerdos. Yo tenía 9 a 11 años y tengo recuerdos clarísimos e imborrables.、Uh -huh. De esto no voy a te recordar nada más que que he perdido, que nos han quitado, que nos han robado, que nos han falsificado un año. Señor Yedo, ¿le han vacunado ya? No. Me sorprende, todavía no, a pesar de que voy camino de los 94, nadie me ha llamado ni nadie me ha avisado. No sé, ¿Y, y... pero en fin, esperaré. Esperará, esperará. ¿Y con qué se ha ayudado usted en este largo tiempo de espera? Pues, bueno, con, una, con mis amigos, con mis amigas, con los libros. Mis amigos y mis amigas son mis libros en esta soledad. Y poder dialogar con alguien, ¿eh? y, y poder dialogar con la literatura, con la filosofía, con lo escrito, con la historia, eso es un, un prodigio. Por eso es tan importante que cultivemos la lectura. ¿eh? Me sorprende ver tanta gente por la calle mirando los móviles. ¿Eh? Entonces, y, y me dice algún amigo que está en la educación, que está en activo, quiero decir un profesor, porque ya estoy ya s u p e r jubilado, que los chicos ahora leen poco. Y yo pienso que es que vivimos, se vive de los chispazos de los móviles. Y eso no es leer, eso no es pensar. Por eso es tan importante que defendamos、uh, continuamente y siempre los libros. Los libros es la posibilidad de dialogar. Fíjate qué maravilla que yo pueda dialogar con Cervantes, con, con, con Nietzsche, con Kant, con Lorca, con Machado. Dialogar con ellos, porque está escrito, me hablan. Y eso lo estamos perdiendo, Jesús, y eso es gravísimo. Eso es gravísimo. Y la educación tiene una responsabilidad enorme. Con eso quiero decir, los que nos construyen la educación, es decir, los poderes políticos que crean nuestra educación, eso nos, a veces olvidan la responsabilidad que tienen ¿eh? y por eso hay que ser decente y lúcido y creador, ¿no? porque si no、pues、estamos, estamos realmente condenados a, a, a la ignorancia y la ignorancia no produce más que una cosa esencial. Que es la violencia. Emilio Lledó, muchísimas gracias por haber estado con nosotros esta mañana, que recordamos un año de estado de alarma en la esperanza de que volvamos a vernos pronto en libertad. Un abrazo、eh, espero, muy grande. Hijo, la esperanza ¿eh? y que pronto nos podamos ver、eh, en Andalucía, que es mi patria. Emilio Lledó, palabras para guardar. Y colapsó la cultura en directo los espectáculos y en cambio en los domicilios el confinamiento fue más llevadero gracias al cine a la música a los libros como le decía emilio Lledó, y a los espectáculos streaming antonio catoni Doce meses durante gran parte de los cuales la cultura quedó reducida a lo que pudiéramos hacer en casa la música nos alivió pero también nos ayudó a introducir en nuestra rutina hábitos para mantener a raya el virus y vino a decirnos que la situación requería de solidaridad corazón va a sanar. Al cierre del país ya estábamos en sobreviso. Tres días antes de su comienzo se aplazaba la v i g é s i m o t edición r r c e e a del Festival de Málaga y cuando el presidente salió a anunciar el estado de alarma ya habían cerrado los museos y la Alhambra. Que yo, yo sepan o recuerdo haberse cerrado la Alhambra así de una forma tan tajante y tan, y tan sin aviso porque ha sido una cosa, vamos,、eh, real. Realmente... Y la escena se temía lo peor. Pues、mm -hmm. nuestros compañeros de Huelva han hablado esta mañana con la cantadora Rocío Márquez.、La、consecuencia económica que va a traer esto, v a a ser d e v a s t a d o r a Durante meses la cultura mantuvo encendida la luz de la esperanza dentro de nuestras casas. libros en abierto, exposiciones online, series. s Y así estuvimos hasta el 11 de mayo cuando reabren las bibliotecas. Poco después la orquesta de Córdoba nos regalaba a Bela Bartó por internet. El 21 de mayo reabre el primer museo público andaluz, el Centro Andaluz de Arte Contemporáneo. Voy a intentar que todos estén abiertos a primeros de junio. No es hasta el 16 de junio cuando vuelve a abrir sus puertas la Alhambra y Estrella Morente lo celebraba así. Desde entonces las instituciones culturales fueron adaptando su actividad a las restricciones, pero esas mismas instituciones descubrieron las posibilidades de canales hasta ahora solo explorados en parte. El 25 de junio el Festival de Música y Danza de Granada se abría con un requiem por las víctimas del coronavirus en la catedral. Gran año para la creatividad, eso sí, y entre medidas de seguridad y regulaciones de aforo hemos sobrellevado el resto de este año que ha venido dando tumbos y deslucido grandes conmemoraciones. Aniversarios como los de Becker, j o s é l i t o Lola Flores, Beethoven, Chávez Nogales o el del Teatro Cervantes de Málaga. En este tiempo se nos han ido muchos. Rosa María Sardá, Pau Donés, Quique San Francisco, Joan Margarit, Sean Connery, Olivia de j a v i l a n Lucía, Bosé, Ennio Morricone, Quino, el padre de Mafalda. Nos ha dado tiempo a disfrutar del semestre de Carmela n f ó n t Hemos aprendido que Black Lives Matter, aunque a veces parecía que estuviéramos en una trinchera infinita. Tu muy valiente niño. Hasta para no haberte quitado la vida, ha sido valiente. Fui de la tuya que me metiera ahí. Al tiempo que crecieron los rodajes y volvieron algunos estrenos, también regresaron a Málaga los Goya y un deseo claro. Nos gustaría permanecer en el recuerdo como esa gala en la que se prendió la llama de la recuperación. que permítanme, usando parte de la letra del himno, De mi tierra sea esta una recuperación para andalucía españa y la humanidad otra voz de referencia en nuestro país es el andaluz antonio muñoz molina que escribiera hace tan solo unos años aquel ensayo todo lo que era sólido qué bien nos acordamos de ese libro antonio muñoz molina buenos días Hola, buenos días.、Eh, Antonio, de lo vivido en este largo año que se cumple ahora de estado del arma, ¿qué, qué impresión o qué recuerdo、eh, te ha dejado más huella? Hombre, la huella principal, yo creo, es la, la, la imagen impactante de cuando todo quedó detenido. n o esa, esa huella creo que para las personas que lo hemos vivido esto, Esas cosas que marcan a, a una generación. n o Para mí, la, la huella fundamental que yo tenía, alguna de las huellas que tenía fundamentales, que era la del 23 de febrero de 1981, o la del de, 11 de septiembre de 2001 en Nueva York, n o esta es de esa, de esa altura y de esa r e a l i d a d n ¿no? uh -huh. Es decir, el hecho de que de pronto lo que es normal y lo que parece que es inevitable, de pronto queda en suspenso. n ¿no? Eso es una lección tremenda para, para todos. ¿no? Antonio, y con respecto a tu oficio, ¿en este tiempo has escrito más o menos? Bueno, he escrito, he escrito mucho porque, porque desde el primer momento me, vi, me sentí como en la, sentí el impulso de, de anotarlo todo, ¿no? sentí el impulso de, de dejar el testimonio inmediato de lo que estaba viendo y de lo que estaba viviendo, porque las cosas se. Las cosas, aunque no lo parezca, se olvidan muy fácil, ¿no? Y yo creo que yo siempre he prestado mucha atención a los testimonios directos de la gente que vive las cosas en el momento en que las vive, ¿no? Entonces, ese ha sido mi, a lo largo de este año, esa ha sido mi, mi principal tarea literaria, ¿no? El, el, el fijarme, fijarme en todo, fijarme con. con y, y reflexionar sobre. Bueno, sobre las cosas que, se pueden, que, que podemos aprender, ¿no? eh, sobre lo que hemos visto, las fortalezas que hemos visto que, que teníamos y las debilidades tremendas, los aciertos, los errores,、eh, las oportunidades perdidas,、eh, hay muchas cosas sobre las que reflexionar. ¿no? ¿Te ha costado mucho cumplir las normas, las restricciones que nos han impuesto durante todo este estado de alarma? No, me costó, hombre, al principio durante el confinamiento duro,、eh, era, <risa> había veces que, que yo creo que como todos nosotros, dentro de una, de una cosa que tenemos que tener clara, es decir, que, que cada uno lo vive según su s circunstancia s y circunstancias, como de una persona de clase media bien situada, son circunstancias excepcionales, ¿no? son circunstancias privilegiadas. hay otras personas las han vivido en circunstancias mucho peores. n o Esa es la, para mí la, una de las lecciones fundamentales que ha tenido esto, que, que es muy distinto vivir en un, tener un buen piso a, y tener buenas condiciones a, a vivir en condiciones precarias o en una casa muy pequeña o sin medio o con muchos niños y sin posibilidades de ayuda. n o Es decir, la, Las circunstancias varían mucho según determinaciones sociales. n o ¿Y qué es lo que más has echado de menos? Lo que más he echado de menos ha sido el contacto regular con mi familia. Durante el tiempo en que no se podía, no se podía ver,、eh, también eché de menos al principio la dificultad d e hacer ejercicio. Eso e muy caminante, muy corredor. ¿no? Y esa dificultad de quedarme, eso de tener que quedarte en casa al principio durante los meses duros. Eso fue muy, muy difícil. n o、uh -huh. Hace mucho tiempo, Antonio, que no vienes por Andalucía. Bueno, había, venido, había estado allí muy poco antes de que, de que pasara todo esto. n o Y claro, a lo largo de este año, pues no, no he vuelto. Pero, pero bueno, tengo, tengo allí una gran parte de mi familia. Entonces, estoy muy al tanto de todo lo que pasa. ¿no? Uh -huh. ¿Cómo crees que saldremos, porque algún día saldremos,、eh, tendrá que terminar de esta situación? Yo creo que saldremos mejor o peor en la medida en que aprendamos las lecciones que esta pandemia nos ha, nos ha dado la oportunidad de aprender. ¿no? Eh, yo creo que una lección fundamental ha sido la, la lección tremenda de que los procesos de privatización y de. como de abandono de servicios públicos fundamentales, ¿no? esos principios han, han quedado completamente desacreditados. Si、sí, se ha demostrado que la sanidad pública, bien dotada, con, con, con, con, con personal bien cualificado y bien pagado, Es el eje fundamental de una, de una sociedad. ¿no? Decir, todos los servicios públicos, todos esos trabajos esenciales que, que a Charo llamamos esenciales, pero que son trabajos en general mal, mal pagados, hechos casi siempre por mujer e s y en circunstancias precarias. ¿no? Es i hemos vivido gracias a los, a los reponedores de los supermercados, a las enfermeras, a los limpiadores de, en los hospitales, a los conductores de los camiones, a, lo, a los. a los agricultores que han trabajado en condiciones muchas veces durísimas hemos vivido gracias a esas personas entonces esa lección tenemos que aprenderlo ¿no? antonio muñoz molina gracias por estar con nosotros y compartir este año de estado de alarma que hoy se cumple un abrazo desde, desde andalucía desde tu tierra muchas gracias a ti, Jesús, un abrazo La Alhambra, el monumento más visitado de España después del Pardo, del Museo del Pardo, quedó cerrado. La primera universidad en cerrar f u e l a de Granada. Y la estación de esquí pudo abrir a duras penas. Laura Nieto, Granada. Dicen que el silencio de la Alhambra era sobrecogedor, solo roto por el sonido del agua y el canto de los pájaros. Los visitantes llegaban y se encontraban con una verja cerrada. d e diciembre compramos los boletos y llegamos y no. No hay entrada, no hay nada, todo, todo está cerrado. Veníamos justo a eso, cogimos un hotel aquí cerca para, para poder venir fácilmente y todo y nada. a Los dos primeros positivos de COVID-19 en Andalucía se registraron en Sevilla y en Granada. Desde entonces hemos perdido a más de 1.500 vecinos, amigos, familiares. Conseguir una mascarilla era misión imposible. Faltaban médicos, enfermeras, Indalecio Sánchez Montesinos, delegado de salud. Estamos en una preocupación continua. Yo últimamente añado esa preocupación un sufrimiento también, sobre todo de todo el personal sanitario. Y con un equilibrio muy difícil de poder llevar entre la parte de salud y luego la economía y la parte social, pero yo creo que lo estamos llevando manteniendo ese equilibrio, un equilibrio muy difícil. e q u i l i v r i e n u s c a n s c i o e El año pasado. Y por segunda vez la capital granadina cerró perimetralmente y todos los negocios no esenciales. Luis Salvador, su alcalde. v Elar nuevamente al sentido de la responsabilidad, al sentido común para protegernos, para intentar que esa cota no solamente no crezca sino que pueda disminuir hasta bajar por debajo de esos 500 casos y por tanto pasar otra vez a las restricciones que teníamos anteriormente. Entras, permanezca en casa. El tiempo aprovechate. Y los negocios se apagan y algunos nunca vuelven a abrir. Los hosteleros se echan a la calle. El drama estaba anunciado. Hay una confusión generalizada bastante, bastante grande. No tenemos claro ni siquiera qué actividades pueden cerrar a las seis, ni si somos todas, ni. Se tome alguna medida para que esta pues, se pueda tener en cuenta y podemos seguir trabajando y, y hablando. Sé que puedo aguantar. De la noche a la mañana, el gobierno andaluz ordena el cierre de la Universidad de Granada, la primera de Andalucía, ante el estupor de su rectora Pilar Aranda. Una presencialidad elevada, pero una presencialidad responsable, segura, en unos ámbitos de nuestra actividad que, que, que requieren totalmente esa, esa presencialidad. No dejes de soñar, no dejes de soñar. Se culpa a los estudiantes de la propagación del virus porque el puente del 12 de octubre se descontroló. La vuelta al c o l e s e desarrolló con mucha más normalidad de lo que se esperaba. Yo me lavo las manos y el coronavirus espanto. ¿Y cuándo pudimos volver a esquiar? s i e r r a n e v a d a inauguró su temporada el 18 de diciembre con un 50% de afuero y venta de pases online. Un cierre temporal、eh, que lo que queremos es pues, tener que cerrarla durante mientras dure la tercera ola. Con el objetivo y la esperanza de que una vez que superemos esta tercera hora podamos reabrirla. Y, volar, grito... y llegaron las vacunas y con ellas la esperanza hasta para Carmen g u e t e una vecina de Montefrío a punto de cumplir 100 años. Eso quisiera yo verlo, eso quisiera yo verlo, eso, a mis nietos y a, y a mi familia. Veremos a ver lo que Dios quiere. Y le preguntamos al epidemiólogo, ¿hasta cuándo, doctor? ¿Cuándo podría abrazar a mi hijo, a mis nietas, a mis hermanas? Necesitamos recomponer y necesitamos recuperar el consenso social como elemento de que todo el mundo voluntariamente cumpla las medidas. Días tristes... Nos cuesta estar muy solos. Continuamos viviendo y reviviendo un año de estado de alarma. Llega ahora el tiempo de la información, pero sigue este programa especial después con Carmen Rodríguez Garzón. Un programa que también queremos compartir con ustedes. 670-940-200. Dejen ahí sus mensajes y sus opiniones. Especial Informativo, un año del estado de alarma. Un programa de los servicios informativos de Canal Su Radio y Radio Andalucía Información.